Retórica añeja Sonidos van Sonidos vienen Retórica niega Y que no añejo Cobarde fue Retórica que causó el holocausto Las almas de mujeres Hombres, niños Sollozan su lamento Atrapados en el tiempo Sollozan su lamento Buscando descansar Sonidos van Sonidos vienen Retórica nieja y que no añejo, cobarde fue, y que no añejo, a tiempo, incinerada no fue. Miremos el presente, que no haya reflejo de aquel pasado, que no haya reflejo del mayor genocidio en la historia de la humanidad, que reflejo de los inocentes asesinados se vea hoy, mañana y siempre, que ese reflejo nos advierta hoy para mañana. Sonidos van, sonidos vienen. Retórica añeja, que parece retoñar con su falsa entonación en los mismos lares que cansa, que advierte. Sonidos van, sonidos vienen. Retórica añeja, y que no cobarde fue. Retórica que causó el holocausto.